Debe de aquí estamos de nuevo de nuevo! Eh, en el tercer programa, nombrado NEC, en 97 Erratia, Bilbao. Eh, y tenemos dos invitados maravillosos. Espero que nos presentáis. Oh, no. Hola, me llamo Moad. Eh, soy de Marruecos. Eh, llevo aquí más de cuatro, cuatro años. ¿Cuatro? Eh, estoy a gusto de estar en el programa NEC. Me parece un buen programa para, para hablar de muchas cosas sobre el tema de la diversidad, la interculturalidad. Y sí, hacer, de varios temas. ¿no? De varios temas. Y me parece que es muy importante generar como estos espacios. Bienvenidos. Gracias. A los... Me presento. Uh -huh. eh, yo me llamo Aya. Eh, soy de, Uruguay, de origen marroquí. Eh, Y el placer es mío estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ti. Y espero que podamos resolver dudas y pasar un momento agradable. Chao. Ay. Y aquí también mi compañero Galid. Hola, buenas. La idea es, pues, a, como estamos en el Ramadán, pues vamos a hablar un ya. poco de, de qué es el Ramadán y tal. Y luego también, pues, hablar de lo que lo que nos surja lo que lo que le parece interesante a cada uno que lo diga ¿sabes? Mm -hmm. bueno. eh, primero queremos saber eh, quién es Muad te vamos a preguntar preguntas sí. y Muad puedes presentarse presentarte por favor vale yo me llamo Muad Uh, soy de Marruecos llevo aquí más de cuatro años y estoy trabajando con una asociación que se llama Sortarasi, acompañando a personas que están en situación de vulnerabilidad y bueno, yo formo uh -huh. parte de, de muchos movimientos sociales uh, estoy haciendo voluntario en muchas entidades sociales Eh, bueno, estoy muy contento con lo que estoy haciendo y la verdad eh, uh -huh. que estoy intentando aprender. Y o sea, siempre, siempre se aprende. <risa> Eso me ha gustado de, de ti. Supongo no. que en plan como cuando viniste también, te ayudaron en la sociedad, pues ahora decidiste pues. No. Hacer lo mismo también, que ayudes a las otras personas como te ayudaron a ti, ¿no? Sí, eso es la verdad que cuando he venido aquí he encontrado muchas dificultades, muchos obstáculos, he tenido que dormir en la calle, pero como sí. ahora estoy en otro lado, a veces estoy intentando acompañar a las personas para hacer un buen proceso migratorio. Claro, porque conoces el proceso donde han venido también sí, y les entiendes eh, mejor. No, porque no, los intento entenderles como somos personas, cada persona es un mundo, Tiene ¿sabes? su historia. Sí, tiene ya, su historia, entonces eh, uh -huh. intentas, ¿sabes? Pero como ya somos personas racializadas, inmigrantes, que hemos pasado el proceso y podemos aportar a la gente que acaba de llegar podemos acompañarles guiarles, orientarles uh -huh. para que ellos puedan seguir adelante con su proyecto de, de vida motivarlos eso bien. es, sí qué yeah. y... ha sido de los primeros sí. que vinieron no a no... ah, Bilbao sí. los no, primeros, no, no. Sí, yo no. vivo cuatro años pero hay gente que que lleva tantos, muchísimos Ajá, sí, sí. años. Sí, pero eres el más destacado, el más, el más conocido, vamos. O sea, ¿Por hay gente cree? que está haciendo muchas cosas como ella, nuestra hermana que está aquí, la verdad que bueno. está haciendo un buen trabajo, está aportando a la sociedad muchas cosas, es un referente también, y su hermana Karima Ajá. que no está con Ajá. nosotros que son dos mujeres muy potentes eh, y, y están haciendo muchas cosas con la comunidad musulmana y, y con las personas migradas Y ya sé que ella sabe de muchas cosas y nos puede contar también. <risa> y tengo muchas ganas de conocerte también. Sí. <risa> Ni de ITAC eh, son de Marruecos. Y pues. Eh, estoy estudiando ahora bachillerato. Eh, me gusta el mundo de eh, involucrarme en cosas, eh, en las eh, asociaciones, participar en ellas, ayudar. Eh, el ámbito social. Sí, eh. ese tipo de ese mundo en concreto me encanta. Y pues. Eh, <risa> pues tenemos sí. cosas en común ¿eh? yo también, me encanta pues, hacer cosas nuevas tú allá estás uh, no ¿estás uh, haciendo voluntaria en alguna asociación? sí eh, en la mezquita Alforjan hemos empezado eh, con una asociación eh, estamos ayudando a nuestro entorno, a la gente que lo más necesite y pues también estoy involucrada en la asociación Vidaya eh, y poco más <risa> algo parecido como lo de eso es racismo también eh, y eso sí eso es todo en Vidaya uh -huh. eh, la asociación está en Ibar, ¿no? Eh, sí, antes eh, si sí, la, asoci la asociación en concreto está en Ibar, pero como hay mujeres en, aquí en Bilbao y de otras partes y no no se pueden reunir todas en Ibar, pues uh -huh. la mayoría de reuniones etcétera se llevan a cabo de en, en, eh, online Ah, sí. bueno. ¿Qué tipo de formación, por ejemplo, estáis haciendo dentro de la organización? Pues por ejemplo, ahora, como estamos en el mes de Ramadán, estamos eh, mejorando, por así decirlo, nuestro a nosotras mismas y. Hemos tenido varias, bueno, hemos tenido, vamos a tener alguna, inshallah, alguna reunión con Hajar Hniti, una famosa. ¿Hajar de... Samadi? No, Hajar, ¿Hajar es la, Hniti. la que lleva la asociación. Es en Bilbao también, ¿Hajar? ¿no? Ah. Sí, eh, Hajar Hniti no. Hajar ah. Hniti va a estar, inshallah, en la reunión, pero vamos a reunirnos online. Ah. Y nos va a explicar, tal, porque ya como uh -huh. es el mes de Ramadán, pues para poder mejorar y eso. Wow. El, la, so, uh, acerca de la asociación Alforcan... Sí, Alforcan Community, sí. Acabáis de empezar un sí, proyecto... Sí, en de... enero hemos empezado y pues eh, ah, bastante ah, bien. Okay. El otro día, bueno, el otro día, ayer, nos invitaron del Colegio Concha para qué? poder explicarles sobre el Ramadán, eh, la religión musulmana, porque ya que uh -huh. esta semana se está llevando a cabo, de que es la Semana Cultural, pues... Uh -huh. Eh, nos han pedido que eh, demos alguna explicación de que es el Ramadán para que, pa que los niños ah, estén guay, más... Para que, pa que sepan... un cambio intercultur intercultural. Sí. hay un malentendido de que es pues, el Ramadán, dejar de comer. Y pues, sí. les hemos explicado y pues ha sido muy agradable. Y, qué guay. Y sí. había muy muchas preguntas, hay gente que tiene muchas dudas sobre sí. el tema de Ramadán. Sí, es que en concreto hemos ido a las, a las aulas de quinto y sexto. Y pues los niños pues habían... Había muchas personas musulmanas de diferentes eh, religiones y han tenido curiosidades tal que las hemos resuelto y pues se puede decir que sí sí han tenido muchas preguntas sí, sí, en, en concreto en sexto han preguntado demasiado uh -huh. y uh -huh. han sido han sido curiosos que eso es lo que más nos ha gustado y se ha llamado la atención tú crees sí. uh -huh. que la mayoría de las personas que piensa uh -huh. que el ramadán es solo el ayuno hay otras cosas dentro de qué se hace dentro de ramadán sí eh, El Ramadán no es solo ayunar, es también eh, acercarte a nuestro creador que es Allah y fortalecer más nuestra fe y cambiar como persona. Y es un mes en el que es sagrado. Es más espiritual, es más. Sí. Eh, sí. En plan, los musulmanes se, se eh, sí. enfocan más en conocer a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Y luego también es como. Es un mes. Dedicado a Dios Sagrado, dedicado a Dios En lo demás Lo demás, o sea, el tiempo El otro, o sea, lo que queda del año Es para nosotros Pero ese es como un sacrificio Para Dios, ¿no? Sí, se puede decir que es eso, que es el mes más importante Porque fue en el mes En el que las recompensas Nuestras recompensas aumentan Y en el que fue revelado el Corán A nuestro profeta Mohamed El mensaje de Muhammad <himself> Es como y, para renomerar, o sea, ayunan para renomerar es, ese, ese sí, mes, sí. plan esa, uh -huh. sí. Y yo, sí, yo también eh, siempre, desde que he venido, siempre la gente tiene esa curiosidad de pues, conocer a la gente musulmana, ¿no? Sí. Porque en plan se ve que son un poco son un poco distintos, ¿no? En la cultura y tal. Pero, <risa> sí, sí, en plan por el hijab, por ejemplo, sí, en, sí. El este, en el caso de las mujeres, y también eh, el ramadán, siempre me preguntaban que... Eh, no coméis, no. Eh, ni agua tampoco. Sí. <risa> pero si sí, podéis. A la... uh -huh. me lo han preguntado. Ya sí, ¿Y qué pasaría si, puede... si, si coméis? Sí, sí, sí. Bueno. Pero es eso, que es pues, la gente se enfoca en que dejas de comer y beber, pero eso no es nuestro, proje no es nuestro objetivo eso y es. eso es lo que queremos hacer llegar, de sí. que no es sí, solo dejar es de mal. comer y beber, también es fortalecer es más nuestra fe y acercarnos a Allah. Es sí, es, el... es un elemento Dios. dentro de Ramadán, no es, comer, es... no beber. Pero es que es algo básico, pero hay otras cosas, es como un sacrificio, eh, acercar a, a Dios, lo sí. que has comentado antes. Me parece muy interesante de que, que hay muchos prejuicios, lo que habéis comentado, ¿no? Sí. De que la gente, es, no, es que es solo ayuno, ¿sabes? ¿Cómo no puedes eh, comer, no puedes beber, La gente, uh -huh. ¿sabes? En, Es muy complicado a la hora de explicarle que es, es una fe de, de la comunidad sí, sí, musulmana. Lo, sí, es como sí. algo. Es algo profundo, sinceramente. Si no, si no ves más allá, pues es, se, se puede. Es que no se puede entender de, de la primera, si no la has probado tampoco. Eh, por ejemplo, en el caso de abstenerse de comer ni vivir, yo creo que es más se aprende a controlarse de, por ejemplo, por ejemplo no cuando esperamos. no es Ramadán, pues a veces nos despertamos por la noche para comer, o por ejemplo, si vemos una comida um, rica, pues es muy difícil eh, no comer. Y pues el Ramadán es como que nos, apre nos enseña a autocontrolarse, ¿no? Sí, también, eh, yo diría... No también... solamente de la comida, pero... Eh, aparte de fortalecer eh, nuestra fe en Dios, eh, también diría que aprender a valorar también la comida, ya que mucha comida. Sí, mucha comida, pues eh, a veces no valoramos lo que tenemos. Sí. Entonces, eh, cuando estamos ayunando, pues, ¿sabes? Tú te das cuenta de, que, de lo que. hay otras tienes. personas que no tienen nada. ¿sí? Eso sí. Es como estar al lado de la gente vulnerable, sentir que hay otras personas que no han tenido el acceso a esta comida. Sí sí. sí. sí, eso mismo. Y justo, pues, para eso está... También después del Ramadán, justo vienen las celebraciones... Celebridades, celebraciones de Sí, el fitra Y que ese, ese día justo cuando se da Zakat, la caridad. Sí. Y, pues, eso. Durante el mes de Ramadán es más... Si siente como se si sienten los pobres que no tienen eh, para comer y tal, y pues después del Ramadán pues se da la caridad para ayudarles y tal. ¿sabes? Sí, la, aunque, la eso, aunque hay gente que por ejemplo no puede ayunar porque no todas las personas pueden ayunar la gente con enfermedades crónicas y eso uh -huh. no pueden ayunar entonces aprovechan también el mes de ramadán pues para poder ayunar eh, y poder hacer <risa> y ayudarles comprándoles Chita, el, el iftar por ejemplo uh -huh. o proporcionándoles como lo que hacen en la mezquita de Alforjan que les proporcionan alimentos y alimentos el uh -huh. iftar uh -huh. para que puedan eh, romper el ayuno eh, sin Sin, eh, sin necesitar no ir tiene? a comprarlo, porque yeah. hay gente que, que no puede, que no tiene. Uh -huh. eh, o sea, que no puede pagarse un Iftar y pues eso. Que es ¿El, el Forcan les ayuda pues, a tener ese sí, sí, acceso. Sí, sí. Uh -huh. ah, Esta labor uh -huh. que estás haciendo, haciendo en la asociación, la asociación El Forcan, ¿cuántas personas están haciendo el, el Iftar ahora? Vale. Eh, Antes, eh, lo del de iftar que se está llevando a cabo, en la mezquita, eso lo está llevando la mezquita. Y luego nosotros los voluntarios de Alforcan Community, yeah. que son eh, los voluntarios que son de, que son de la mezquita Alforjan, que eso ya es, es club separado, estamos ayudando a la, en la mezquita. O sea, no sé si me explico. La mezquita tiene preparado todo eso y ayuda. Okay. Y nosotros que somos voluntarios de esa mezquita, pues ayudamos o sea, a repartir a la, preparar, las cosas, ayudar, ayudarles, cosa, sí. ayudar en muchas cosas, ya. Y por ejemplo, si yo quiero participar, ¿cómo puedo conseguir En plan, ¿dónde? ¿Dónde se...? Eh, pues todavía no hemos subido porque eh, habíamos creado sí, bueno, una página web uh -huh. y que pues, la pensábamos subir ya que tenemos un formulario que la gente re rellena antes de apuntarse con nosotros, uh -huh. pero el requisito es eh, ser mayor de 16. Uno de los requisitos, oh. ser mayor de 16. Sí, estáis haciendo esto en Carmilla, ¿no? En Santucho. No. O dais, porque hay otra asociación que lo está haciendo en Carmila, ¿no? ¿No es la mezquita? Badr, la mezquita Badr. Creo que es la mezquita Badr, es la mezquita ¿no? Pero creo, no sé si Badr está llevando... Porque no sé si este año se han puesto de acuerdo todas las Bueno, de acuerdo. Suelen hacer todas las mezquitas iftares durante el mes de Ramadán, eso. Pero yo nunca había visto eh, cómo se prepara un iftar dentro de una mezquita, el proceso, cómo llevan la comida, cómo la dividen y cómo eso. Entonces... Este año, alhamdulillah, he tenido la oportunidad de, pues, vivirlo y ver y ayudar. Y, pues, bastante bien. O sea, cuando es que la gente entra y, pues, el, el, también, eh, Ramadán, eh, cuando sea la hora del Iftar, pues, comer también ese también queríamos proporcionarles en la mezquita ese ambiente de que sí, cuando sí. es la hora del iftar pues que tengan un ambiente familiar Familiar. ya sí. que hay gente pues, que aquí pues, no tiene nada a sus padres o sus hermanos o pues que en ese momento pues, se sientan eh, en un ámbito familiar sí sí es verdad que el, durante la vida o sea nuestra vida diaria vamos mm -hmm. eh, no, ve, no vivimos esa Esa, ese, ese encuentro familiar, por ejemplo, cuando comemos, la mayoría solemos comer sí. solos sí. por el trabajo y por las circunstancias de la vida. Y pues el Ramadán es como que nos permite juntarnos de nuevo comunidad. y sí, comer en familia y, bueno, conocernos tal vez un poco más sí. a los demás también, por ejemplo, cuando se organizan ese tipo de actividades. Sí, sí eso es lo que he dicho yo, que... Uh -huh. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso yo a lo largo de septiembre hasta cuando tengo, estoy en, en época de clase, pues... <risa> eh, uh -huh. Pues no, suelo comer e y irme, ¿sabes? Pero en Ramadán pues llega la hora del Magreb y pues nos ponemos todos juntos a comer. Uh -huh. ese ambiente, uh -huh. pues. eh, es que el otro día sigo... No. <risa> sigo a hace pocos eh, sigo a Alfurcan Community en Instagram ah, sí. Sí, sí, sí. y pregunté a una que se llama Aya que habla en plan sube historias de eso no sé es si eres tía. tú wow qué casualidad eso mismo me estaba pensando fíjate uh -huh. y se sí, había preguntado que si me puedes comunicar y tal eres tú sí soy ya ah, sí le, ¿Qué soy la la Aya. le has contestado ya. o no sí sí me ha contestado ah, y me ha dado bien. información todo. Sí, sí. sí soy la única allá ah. de allí o sea de la ah. ONG entonces ah, qué guay no soy. me esperaba que te, pueda, te podría conocer en navidad real no, bueno, sí. Bueno, o sea, iba es a español. apuntarme también, pero en plan, necesito más información de en plan. ¿Dónde cuando, okay, a cabo, ¿Cuándo, sí. en plan.? ¿Dónde nos solemos reunir? Y... Uh -huh. Pues las reuniones las llevamos, es que tenemos un grupo en específico que de ahí hablamos y de ahí sacamos las reuniones, las horas y todo eso. Y, pues eso. y si, por ejemplo, si, si quiero hablar con ellos en persona puedo ir al sitio al forcan es un más personas en bien, persona ¿no? sería, una mezquita. Sí, en persona sería más complicado uh -huh. ya que eh, la persona, por ejemplo, la que por así decirlo, la que está a cargo de todo, uh -huh. pues no suele tener tiempo porque con la mezquita ah, claro. y tal, pues uh -huh. no suele estar, pero yo le puedo comunicar, pasarle tu número y que te meta al grupo y o, explicarte yo sin uh -huh. problema y de ahí pues poder meterte a no, mí me no, parece Entonces, muy interesante eso de que hay dos mujeres que, yeah. porque la gente que piensa que la mezquita es un espacio masculino, sí, ayudar sí. por, ejemplo, eh, por eso queríamos <risa> ayudar en el yeah. Iftar. Eh, porque estaba visto, porque los que estaban en la cocina casi todos eran hombres, dos hombres o tres, y pues varias chicas nos hemos puesto de acuerdo y hemos ido a la mezquita, tal, para que la voz de la mujer y la, pues, sí, bueno, la imagen de la mujer también... Que también ella también está en la mezquita, ya que... Ella también puede participar en... Las actividades de, de la mezquita. En plan sociales sí. y... Tú, Aya, crees claro. que dentro de la mezquita la mujer tiene un papel fundamental. Pues claro, yo creo que es el... Por así decirlo, pues yo diría que sería la raíz. La mujer es la raíz. Pues que me ha sorprendido muchísimo tu edad. Cuando dijiste que tenías 17. En plan, sí, parece 17 físicamente, pero... Luego, es que ah, tienes buena comunicación y también, como trabajas en Al Furcán, eh, pues no me esperaba que tenías tan, en plan una edad tan joven, ¿sabes? Sí, es que yo pues, desde pequeña, eh, eh, como había decidido yo desde muy pequeña ponerme el hijab, entonces eh, he crecido en esa sociedad de que pues, tienes que ser libre, te tienes que quitar el hijab, tal, pero yo quería eh, hacer... Sí lo que o sea lograr lo que yo quiero lograr pero con y mi siguiendo mis eh, mis principios islámicos uh -huh. eh, lo que pasa es que pues hoy en día la sociedad pues tienen ese, ese la imagen de la mujer pues una mujer eh, siempre hay eh, prejuicios y sí. es, es como que la mujer de la, la, la imagen de la mujer musulmana está como oprimida oh, está sí sí ya está oprimida lo típico pero ah. pues eso es lo que a mí yo creo que gracias a eso he podido salir adelante y me he dado cuenta de que la pues como Euskera, pues lo controlo bastante bien y uh -huh. he nacido aquí y tengo muchas oportunidades, ¿por qué no las voy a aprovechar? Y esa imagen de las mujeres, poder sacar a las mujeres musulmanas adelante y que esa imagen poder cambiarla, para que yeah. no, para que saber bueno, desaparecer siempre va a haber de de ese grupo, e eso, uh -huh. eso. Aya y, ¿Y Zahar, ¿nunca os han hecho, han hecho esta pregunta? ¿Estáis obligadas a poner hijab? Siempre, siempre. Sí, siempre. O sea, es lo primero. <risa> <risa> siempre, pero eh, quiero mencionar el hecho de que, o sea, no todas, no todas nos eh, están obligadas. La mayoría, por, en tu caso, sí, sí lo has sí. Yo me lo he puesto, sí, sí, pero... Es un ya. ejemplo. Pero es como que no... La gente, es verdad que no puede entender que una chica... Puede elegir taparse el pelo. El, el. Sí, es Pero que es saber, por eso ves, que hoy en día si tú decides destaparte, es porque tú has querido. Pero si tú decides taparte, tan obligado. Entonces, uh -huh. ¿qué es, es eso? Ya, es, es verdad. Fobia. Sí, sí, sí. Pues eso es lo que uh -huh. intento, pues que se pueda cambiar. Que lo pueda entender la gente. Que, que pueda que, disminuir y que... Pues, no sé. sí, sí, al final, que... eh, una mujer musulmana... Pone el hijab como un acto de adoración a Dios, porque la, es un eh, código de vestimenta para las mujeres. Uh -huh. Y también es adoración a Dios. Es, eh, cuando se le pone, no lo hace por la gente, sino que lo hace para acercarse un poco más a Dios. Sí. Y, y al final también se pues, representa a la mujer musulmana. Bueno, ella, ¿cómo tú eres vasca por el hecho de llevar hijab? ¿Te han pre preguntado alguna vez de dónde eres? Eh, pues tristemente, sí. Y de hecho ayer me lo preguntaron los niños. Yeah. Niñas. Que te digan, sí. pues, eh, el velo, eh, el hijab, ¿lo pon ponéis eh, las mujeres de Marruecos? Las chicas yeah. de Marruecos. Y eso. Les hemos dicho que no. Porque hay ese, ese lío <laughs> que no, no, no saben diferenciar diferencia entre eh, nacionalidad, eh, cultura y religión. Y pues... Alhamdulillah, sí, soy vasca y musulmana. Y... Sí, sí, eso eh, es porque la mayoría, o sea, mucha gente piensa que el Islam es solamente sí. el, para los árabes. Sí, sí. Pero no, en plan, las religiones no tienen... Es un... una pregunta también muy racista, ¿sabes? Sí. Porque una, una chica o una mujer que lleva el hijab nunca va a ser vasca. Es como el... Ser vasco hay unos rasgos sí, eso, o el alcohol. islam nunca va a formar parte es de sí, la sí, comunidad sí. vasca cuando hay muchísimos vascos vascas que son musulmanes uh -huh. y que no son árabes ya yeah, yeah. es sí. verdad sí, sí, que sí. la religión sí. no es no, no tiene sí. que no es solo sí, para árabes sí, sí. o por Exacto. a Masí, o por no yeah. tiene sitios de yeah. todo el mundo yeah. y yeah. Que puede ser de... me, me hicieron esta pregunta que sí. Si un latinoamericano puede ser musulmán. Niños, ah. que pues al, luego dices, eh, mira cuánta gente musulmana hay y niños que te pregunten eso. Entonces, ¿qué, qué chavales están creciendo? Que te pregunten eh, que si un latinoamericano o que si los árabes, como ha mencionado Sara, eh, son todos musulmanes. O sea, es, eso tenemos que intentar pues... Cambiarlo sí, sí. o hacerles llegar el mensaje de que no, hay gente vasca, hay gente de, de Asia que, que es musulmana. Gente yeah. que es, sí, es, eso es, y hay gente árabe, a que no son musulmanes. Sí, que no sí, sí, sí, sí. eso nos demuestra que la comunidad musulmana, creo que la no está activa, ¿sabes? Sí, igual sí. hay que fomentar más, hay que motivarlos igual, ¿no? Plan, sí. para que para que, eh, den su voz también para que hablen también para que eh, demuestren su presencia en la comunidad para pero así la, porque es, esos son niños en plan, tienen yeah. la curiosidad porque no saben pero la culpa es, creo que es nuestra porque tenemos que también sí. eh, participar sí. más en la sociedad con, yeah. respetando nuestros principios y y nuestras eh, creencias sí, sí. y también as, eh, también hay que haber un mal eh, o sea un malentendido un entendimiento de la parte de la eh, los los el, el, el que la comunidad vasca de la comunidad vasca, la, la comunidad en vasca plan, sí en plan bueno la comunidad donde es, donde ah, hemos venido sí, sí, sí. para vivir, o sea, sí, ya sea vasca o español, mad, madrileño, sí, o espanía, ¿no? espanía. Mm, en plan, siempre hay que intentar conocer a los demás, cómo piensan, cómo, eh, cómo, cómo tratan a los a los otros, no solamente en plan verlo ver la imagen y ya está, sino que hay que profundizar más en hacer llegar que se escuche la voz musulmana y que se sepa eh, que se escuche, hacer llegar el mensaje de que somos iguales yeah. de que eso. Sí. y que lo más importante es uh, que cada persona es diferente. Uh, ah, ya tengo una pregunta para uh -huh. vosotras. Por ejemplo, Bravo. ¿no creéis <risa> que hay unas dinámicas racistas que impiden que invisibilizan a las mujeres musulmanas? Por ejemplo, ¿no, est no estáis en Eroski, por ejemplo? ¿No estáis en el ayuntamiento? ¿No estáis Eh, no, pues, en los espacios no. más visibles eh, esto no hace que, que estamos siguiendo con estos prejuicios este sí. racismo porque bueno, hay unas uh -huh. políticas eh, que son así y que siguen invisibilizando a, a la mujer musulmana eh, pues yo como todavía tengo 19 años y todavía no trabajo eh, por suerte en Eh, hasta ahora nunca me han discriminado con, eh, por llevar el, el velo, eh, pero es verdad, puede ser un caso, pero es verdad que, por ejemplo, me cuentan muchas amigas mías que se les han discriminado por eh, llevar el velo, les han hecho eh, bullying por llevar el velo, en plan, en plan siempre les llamaban jihad, y terroristas y tal, pero en plan hay de todo. Y pues en el, respecto al ambiente del trabajo, no, no, no, no he trabajado todavía, pero es verdad que est estos días sí. ve veo en, eh, en las redes sociales que muchísimas sí. no las querían yeah. dejar trabajar solamente por llevar el velo. Les decían que eh, si quitas el velo, trabajas. Sí sí, ¿no? yeah. Y es como que yo también ahora tengo miedo de, de que me pase lo mismo si voy a trabajar que, que tenga capacidades no eso no importa, sino que si llevas el velo o no, en plan la vestimenta sí, eso también sí, sí, sí. bueno eh, con lo que ha dicho, eh, se ve se ve como las mujeres eh, hijabis, no se les visibiliza en zonas por ejemplo en el centro aquí en Bilbao eh, yo por ejemplo, no he visto a, igual habría visto a una y o sea, no dejan, no visibilizan a las, como has dicho, has mencionado, no visibilizan a las mujeres eh, con hijab. Y es triste porque yo creo que. No sé si Bilbao, el País Vasco. No. Pero ha aumentado aquí la comunidad musulmana y no tiene que ser un problema para poder trabajar. Porque si es algo que nosotras. Que, o sea, el hijab es nuestra identidad y con lo que nosotros nos sentimos identificadas y queremos que. Eh, no se tiene que ver la, lo que llevamos o no, sino que la capacidad que, podemos aportar. que, tienes, que puedes hacer eso es eso mismo tu sí, currículum sí. sabes es lo más fundamental es es lo más, fundamental, sí, sí. Lo más importante habilidades y, capacidades, y la sí, vestimenta sí. no da igual sí sí sí todavía tristemente se sigue creyendo en, en algunos que el velo pues, puede, tapar la capa, puede tapar el cerebro puede tapar el, bueno, la capacidad que, sí, que, que por, tenga un... eso, la sí. Sí. Y es verdad que, o sea, me he dado cuenta que no solamente eh, esos, el, el racismo hacia o sea, islamofobia es el problema, sino que hay algunos también, o sea, dentro de la comunidad musulmana misma hay mucho más, algo, eh, machismo, o sea, como en todo el mundo no quiero que la gente piense que solamente en... ¿sabes? Eh, bueno, algunos eso, eso mismo lo tenemos que... ojalá que lleguemos a impedirlo o a que disminuya también que una mujer musulmana si lleva el velo los racistas piensan que no tiene capacidad entonces no va a trabajar Y el, el otro, por, por otro lado Los eh, machistas dentro de su comunidad también piensan, es que si lleva velo, eh, no tiene que trabajar, o sea, tiene que quedarse en casa o, o la también no eso, tiene que pero... juntarse, o sea, en el trabajo se junta con hombres. Y bueno, pues eh, sí, pero dicen que mm, esos son... el velo no conviene con, con el trabajo, ¿sabes? O sea, dentro sí, de la sí, comunidad sí. musulmana, no, sí. eso me han dicho, pero... Pues es que yo eh, en ningún momento he escuchado lo, de, lo, que me acabo, lo que acabas de mencionar, pues nunca lo he escuchado y eh, ya creo que si lo llego a escuchar ya puedo decir que he escuchado de todo y que eh, no... Muchísimo. No tiene que vivirlo todo. El fin no es, fin, todo, fin que... No es de que eh, vayamos a trabajar lo de que has dicho, tú vas a juntarnos con hombres. El fin es de que nosotros como mujeres musulmanas visibilizarnos en esta sociedad para que nuestros hijos no crezcan o no tengan ese problema de creer en alguna religión. Uh -huh. Y para que sí, sí, sí, no haya como... tanta, esa mala imagen de la religión musulmana, porque la religión musulmana yo digo desde sí, mi punto sí, de sí. vista que es la religión más atacada por los medios y es verdad, sí. la gente siempre uh -huh. tiene er, er, dices musulmán y empieza a pensar en cosas raras sabes yeah. entonces sí. eso eso poder quitarlo por eso nosotros las mujeres nos victimizamos y también los hombres y pues sí uh -huh. sí espero también eso mismo que has mencionado sí, espero que lo entiendan mucha gente De que es muy importante que las mujeres musulmanas también con sí, o sin sí. y hijab, da igual, eh, que tienen que, o sea, si creen en la religión islámica, aunque la sociedad, por ejemplo, no lo valora, pues también plan, tienen que participar también, tienen que dar su voz. Sí. Y eso también pues ayuda en lo que has dicho, que, plan, que ayuda a que los demás nos reconozcan también y sí. nos respeten, porque si hablamos nos podrán entender... Y bueno, y yo también primera. lo digo para no escuchar más, porque espero que de aquí a unos años, o pues no tener que escuchar esos comentarios absurdos de eh, ya sí, sé, lo sí. porque eres calva. Eh, sí, sí, eso mismo a, a, padre, mi, a obligado, lo que me, me refiero. Tu... Uh -huh. No tener que escuchar eso, yo creo que. Sí, sí, eso mismo a lo que me refiero. Cuando hablamos más, cuando eh, eh, nos presentamos, cuando damos también nuestras opiniones y todo, pues los demás nos. O sea, pueden ver la realidad, pueden todos tenemos eh, la lógica, todos tenemos un cerebro, una mente para cuestionar las cosas y no creer solamente lo que dice el, el social media, las, las redes sociales y, y todo eso. Bueno, eh, hemos llegado al fin del programa y como eh, nos ha parecido muy interesante este tema, pues lo vamos a seguir, vamos a seguir el debate el, el mes que viene en el programa 4 yeah. y bueno pues quiero daros las gracias a muad yeah. y aya por estar aquí y por sí. eh, dar vuestra pues eh, opinión y, sí. y por ayudar también a romper romper romper romper romper, <risa> romper eh, pues estereotipos que eh, tristemente pues siguen todavía en la sociedad gracias a ti y el placer ha sido mío Gracias a vosotras y vosotras